Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo quisiera que pudiéramos todos nosotros tener un corazón abierto. Es el secreto para poder recibir de la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo, yo creo que cuando... Cuando uno está compartiendo es el que más aprende ¿eh? Y es el que más recibe Entonces, este, pues ni modo Pero si todos tenemos un corazón abierto Todos podemos recibir Y Yo quisiera que, que habláramos acerca de lo que Algunos de nosotros hicimos hace rato Algunos de nosotros intentamos hacer hace rato Y algunos de nosotros Fuimos espectadores de lo que se hizo hace rato Y yo quisiera que habláramos acerca de la alabanza y la adoración sí, Ayer ayer este tuvimos un buen tiempo con los jóvenes Y estuvimos hablando de lo mismo Y, y es algo muy importante La alabanza y la adoración Y este pues Dios escogió que cada uno de nosotros entramos ante su presencia con alabanza y adoración. ¿Mm? Yo les decía ayer a los jóvenes, si tú vas a Estados Unidos, ¿qué necesitas para ir a Estados Unidos? ¿Ah? Visa, dinero, luego, luego, híjole, dólares, ¿qué puedes, Jorge. pasaporte y si no puedes entrar miren Dios escogió que viniéramos delante de él con alabanza ¿Sí? ahora necesitamos aprender lo que es alabanza yo llevo desde que conocí al Señor toda mi vida aprendiendo acerca de cómo alabar y cómo adorar al Señor ¿Sí? a los 17 años empecé y todavía continúo han pasado pocos años sí. bueno comparado con la eternidad o no, nada pero fíjate se dice, los teólogos los grandes teólogos dicen que el gran poder de Dios y la gran paz del Señor y el gran amor del Señor y el gozo tan tremendo que Dios emana se debe ¿A que no tiene suegra? No, ¿verdad? Bueno, es que estoy tratando de ver si me ponen atención. No, se debe a que no tiene esposa. No, tampoco. Ah, bueno. <risa> Fíjate, Dios nos hizo para tener una relación totalmente, 100% parecida a lo que es un matrimonio. De hecho, nosotros somos la novia de Jesucristo. Y nosotros vamos a ir a un lugar a las bodas del Cordero. Y Dios nos hizo a ti y a mí para tener una relación de amor. Y cuando tú y yo estamos aquí, cantando y alabando, se trata de una relación de amor. ¿Sabes por qué hoy en día los matrimonios están teniendo tantas broncas y tantas situaciones difíciles? ¿Sabes por qué? Porque dejan de alabarse, dejan de alabarse. Deja... Cuando tú la conociste y la viste, y ¡ay qué bonita está! Y esos ojos... Tus ojos son como dos faros de Ferrari, digo, como dos estrellas, y, y este, y, y, y un continuo alabar y tú lo veías y a lo mejor no le decías, a lo mejor sí, hoy en día las chavas son bien aventadas, ¿verdad? Y te dicen, pero antes a lo mejor tú lo veías y le decías, qué brazos, qué músculos, wow, qué barba cerrada tan cerrada que no le sale, verdad. Pero uh, y y y sabes la alabanza, la alabanza es tan importante, es la, la base del poder tú y yo entrar a su presencia. Yo les preguntaba ayer a los jóvenes. Dime el lugar más divertido en el que has estado. No ah, que, que en Disney y que en, en, en mi cuarto. Nadie dijo eso. Pero eh, este y de, decían un montón de lugares. Y sabes cuál es el lugar más divertido que hay? La presencia de Dios. Dios no, pues a mí no me parece. Tanto grito, tanto tamborazo, tanta cosa a mí como que me, me saca, ¿no? Por eso es tan importante que podamos aprender, aprender. Fíjate, en el Salmo 104 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa es la manera en que tú y yo debemos de entrar ante la presencia de Dios es con acción de gracias, con alabanza. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron, "Señor, enséñanos a orar." Él empezó, "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre." Empezó a alabar, a adorar a Dios. Si tú y yo queremos realmente entrar a la presencia de Dios, miren lo que pasó hace rato. Wow. Se multiplica a mil. Porque en la presencia del Señor, ahí hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Lo más rico, lo más sabroso, lo más increíble que pueda haber ahí, es su presencia. César leyó al principio, ¿sí? Acerca de, empieza ese salmo, acerca de alabar a Dios con alegría, con regocijo, cantándole. Y lo dice, Él hermosea a los humildes con su salvación. Dios, ¿sí, ¿sabes qué? ¿Quieres una cirugía plástica? ¿Tienes arruguitas ya? ¿Tienes, tienes? Ve a la presencia de Dios. ¿Quieres rejuvenecerte? ¿Tener fuerza? Ve a la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios necesitamos ir y entrar con alabanza, con adoración Esa es la base, es lo más importante El Salmo 150, ahorita vamos a leer todo ese Salmo Pero el Salmo 156 dice Todo lo que respira, alabe al Señor ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes respiran? Seguros. ¿Sí? <risa> si tú respiras, debes de alabar al Señor. Ahora, ¿qué será esto? ¿Sugerencia o mandato? Mandato. Fíjate. Vamos a hablar ya la neta. ¿Dios existe? ¿Se ¿Sí existe Dios? Seguros. Si ¿Sí existe Dios o estamos aquí y nada más bueno pues vamos a pasárnosla bien, hoy? Si ¿Sí existe Dios, seguros? Si ¿Sí existe Dios, pues Dios sí existe y él es real y él es Dios y él tiene sus gustos y él ha decidido como en cualquier relación de amor. Que hay cosas que le gustan... Y a él le encanta que tú le alabes... Que tú le adores... ¿Mm? Cuando tú conociste a tu esposa... O a tu novia... Tú tuviste que conocerla... Y saber sus gustos... ¿Verdad que sí? Y, y qué le gusta... Y estabas preocupado... Y estabas viendo... Oye, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué música le llevo? Yo les comentaba ayer a los jóvenes... Ustedes ya no llevan serenata, ya no se usa Pero algunos con su iPod la ponen y van debajo de los balcones ¿Qué le gusta a Dios? ¿Sabes en qué se basa hoy en día la mayoría de la relación de los cristianos con Dios? En lo que Dios me pueda dar a mí Dios bendíceme, Dios dame, Dios necesito esto, Dios necesito esto otro. Y cuando no lo recibes, pues yo no sé si, si Dios es o tan real o qué, qué está pasando. Ahí me, se me hace que ahí en ID como que yo no sé qué o yo no sé qué. ¿Y sabes qué? Dios es real y en su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Ahí tú llegas y lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando, ahí está. Lo que sea. Como joven, como niño, como adulto. Yo hace rato... Que estábamos aquí en la alabanza y adoración yo veía a los niños y los niños andan en su rollo y ya se quieren ir y, y, y, y, y, y no alaban ni adoran yo, yo quiero darte una recomendación fíjate dice la palabra del Señor que si tú instruyes al niño en su camino cuando fuere grande no se apartará de él Pero realmente, si tú te vas a estudiar en, en, en lo, que, lo que quiere decir esa, ese, ese versículo en, en el idioma original, dice que tú tomes del sabor, de la esencia, de la unción del Señor y la des de probar al niño en su boca. Que tú te metas en la presencia de Dios, disfrutes de su gloria, de, de, de esa estar ahí metido, de su vino, de su aceite, y que le enseñes, que le des a probar al niño de eso, y que entonces, nunca se apartará de él. Si tú le das a probar al Señor, de su gloria, de lo que Él es, Dios no es, una reunión como esta. Dios no es una lectura de la Biblia. Dios es una persona. Él es real y Él está enamorado de nosotros. Y quiere que tú y yo le correspondamos. De eso se trata la alabanza y la adoración. De que tú y yo estemos enamorados de Él. Nada más rápidamente quisiera darte Algunas bases ¿Sí? ¿A quién alabar y adorar? ¿Cuántos dicen que a Dios Padre? ¿Ehm, ¿Cuántos dicen que a Jesucristo? ¿Cuántos no dicen nada? <risa> ¿Cuántos dicen que al Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Tres personas, un solo Dios verdadero ¿A quién adoramos y alabamos? A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Solamente, solamente. En cuestión de lo que quién es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros alabamos muchas cosas y somos buenos para alabar. ¿Cuántos de ustedes han ido a un estadio de fútbol? ¿Cómo se alaba ahí? ¿Sí, ¿Se han visto? Y levantan las manos sí, A ver sí. Vamos a hacer una ola desde aquí Sale. Una, dos, tres No, no Ustedes se le han de ir a la América No saben hacer olas A ver, vamos a hacer una ola Todos se van a parar A ver, este, ¿cuántos le van a la América? Está muy bien, la reunión ya terminó Para ustedes Sale, vamos a hacer una ola ¿Sí? Levantando las manos y gritando Una, dos, tres Ok Fíjate Hoy juegan los Pumas contra las Chivas Yo le voy a los Pumas Bueno, la verdad le voy al Atlas Pero me caen muy bien los Pumas ¿Sí? Y van a ganar 3-0 Los Pumas <risa> Imagínate que estás en el estadio y tu equipo favorito anota un gol. ¿Cómo grita la gente? Ahora vamos a gritar. Yo estuve el domingo pasado viendo el Super Bowl con Ricardo y Carlos. Sí, y son escandalosos, pero escandalosos de verdad. ¿Sí? <tose> A ver, ¿cómo somos los hombres cuando estamos viendo un partido? Algunos, eh, pero la mayoría, a ver, se anotan un gol, ¿cómo gritan? Una, dos, tres. <risa> no, no, no, no, no. De verdad. A ver, otra, otra vez. Pobre bebé. <risa> Híjole, ya ves, ya sé por qué no gritan en la alabanza. <risa> ¿Sabes qué pasa en un estadio? Se alaba y se adora a lo que no se debe de alabar y adorar. En esa magnitud deberíamos de alabar y adorar a Dios y emocionarnos a tal grado. ¿Mm? Alguien decía, no, los aplausos no son para las iglesias, los aplausos no son para las congregaciones. Claro que sí, los aplausos, bueno, para las iglesias y para las congregaciones no, pero son para Dios. ¿Cuántas veces has ido a una obra de teatro y te has parado y aplaudido y aplaudido y aplaudido y muchas veces ya quieres dejar de aplaudir, pero como todos están aplaudiendo, tú sigues aplaudiendo a una escena, a una puesta en escena de, de una obra. Si tú y yo pudiéramos llegar, si tú y yo pudiéramos entrar a su presencia, no dejaríamos de aplaudirla y maravillarnos y admirarnos de quién es Dios. ¿Sabes? Dios te ama tanto, que te envía flores todos los días. Y te pone escenarios preciosos con estrellas y el sol y la luna. Y dice, oh, para mi amada, para mi novia, para mi esposa. Dios nos ama. Él nos ama. La cosa más triste. La cosa, el acto más desmotivante. Es cuando alguien está enamorado y es mal correspondido Dios se ama tanto que dio a su propio hijo por ti se desbordó totalmente por ti y por mí totalmente sin límites nosotros ponemos límites eh, no tengo ganas de danzar no eso no es para mí ah no, yo que voy a andar gritando si yo soy una persona decente yo también Sí, y grito. Sí. No, ¿Qué, qué, ¿qué, son esos desfiguros? ¿Sabes que Dios escogió que hiciéramos eso? A Dios le gusta. Sí. Yo, yo cuando conocí a Margarita hace poquito, yo, yo, yo me di cuenta de lo que gustaba, le gustaba a ella. Y ella vivía en Colima, ¿sí? Y yo una noche dije, a ella le gusta la serenata. Y yo me fui a Colima con mi guitarra. Y como yo no conocía nada de Colima, ni nada, no, y yo no encontré nada en Colima. Ni mariachis, ni tríos, ni nada. Le dije, bueno, pues unos amigos y los amigos que conocía cantaban como, no sé, como focas. <risa> Y, y, y yo, yo dije, no, pues ¿qué hago? Pues yo solito Llegué en mi carro Me subí al techo de mi carro Y le empecé a cantar Cada vez que pienso en ti Nace un sueño dulce y nuevo tan, taran, tan. <risa> Y luego le canté Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sabe como sabe tu amor porque cuando llegas <ríe> estaba enamorado y qué me importara que me vieran arriba de mi carro ¿sí? cantándole yo solito a la una de la mañana estaba enamorado Y le empecé a cantar y a decir ¡Ay, cuánto te quiero! El problema es que yo no sabía muy bien Porque todavía no éramos novios Si sí, ella estaba enamorada de mí Porque yo llegué como a las doce y media Y estaba la luz prendida y Dije, que la apague Y eran la una y no la apagaba La una y media y no la apagaba Las dos de la mañana y que la veo llegar Yo... <risa> <risa> Híjole Qué barba yo, yo, yo dije, no, no, no que, eh, Bueno, pues qué <risa> Me gusta <risa> Andaba en una fiesta Con el cumpleaños de unas amigas Sí, y le dieron permiso y todo llegó y una hora más y la luz prendida y yo ahí solito con el calorón de la madrugada de Colima que créeme que hace un calorón y esperando y esperando emocionado y, ay, que le gusta ay, que, que le llegue y cuando apagó la luz Qué se puso plastas de maquillaje cuánto se tardó en, en, en quitar y, y, y después de eso ¿sí? empezó una relación de amor increíble y yo le decía a la gente hijo le conocí a la mujer más hermosa me encanta me fascina tal como yo se la pedí al señor y así me la dio él Yo la conocí en un congreso de alabanza y adoración, precisamente, ahí en Colima. Congreso, y, y estábamos en, en, en la reunión, y, y yo volteaba y la veía, cómo alababa a Dios. Yo decía, esta mujer conoce al Señor. Ah, me encanta, me fascina, no solamente su cara, sino su espíritu, su corazón. Es el Señor. Ahí se Empezó a realizar una relación de amor. Dios quiere que tengamos tú y yo con Él. Me quedé en el carro, perdón, se vaya a bollar. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación de amor con Él. Así, que no te dé pena, que sea genuino. Mira, Tú puedes imitar muchas cosas, cosas que hemos visto aquí. Levantar las manos y levantarlas. Y danzar y pues te mueves. ¿eh? Esa montaña se moverá, se moverá. Y, y, y, y, y otras cosas puedes hacer. Pero si no es, hay una genuinidad aquí en tu corazón. Si tú no conoces al Señor. Si no estás enamorado por decisión propia de Él. Porque le conoces. Porque le ves y dices, ay Señor eres hermoso, tú me salvaste Dios, mi vida iba para el hoyo, era un pecador, o a lo mejor no era tan pecador, pero si no, si lo eras, ¿sí? porque la Biblia dice que todos, todos hemos pecado y hemos sido destituidos del reino de Dios, y aún así Dios nos llama y nos dice, Te amo hijo, te voy a salvar, te voy a dar mi paz, te voy a dar mi amor, te voy a dar mi gozo. La Biblia dice que levantemos manos santas sin ir a Dicotiana. Cuando conociste a tu esposa, bueno les voy a decir lo mismo que, que les dije a los jóvenes. Sí, les dije, esta plática les doy mi palabra de honor que es Para ustedes. Así es que si tú dices, está hablando de mí, por supuesto, ¿sí? ¿Ah? Porque voy a tocar puntos que a lo mejor dices, ay, yo hice eso, ay, yo hago eso. Y, ¿y ¿sabes qué? No es para criticarte ni nada, estamos aprendiendo, no voy a estar hablando de nadie más que de todos nosotros, ¿ok? Porque Dios es celoso, ¿Mm? y, y Él cela a su novia, cela a su esposa, Y cuando nosotros estamos aquí, a veces cantando en alabanza y adoración, sí, te distraes de la manera más fácil y te vas y te sales. ¿Sí? Y estás, Señor, te adoro, te exalto, voy al baño. Y, y, y a Dios lo dejas ahí en plena, ay, me ama, me ama. ¿Qué onda? ¿Ya se fue? ¿Sí? Y, y estamos, es que lo que hacemos sí es real, de verdad lo que hacemos, no estamos aquí cantando, estamos aquí alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y, y, y Él está ahí en su trono, y ¿sabes qué pasa cuando Dios, sí escucha nuestras alabanzas? Se pone de pie el Padre, se pone de pie el Hijo, y empiezan a recibir, y dicen, wow wow ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Mi amada cantándome. Eso sucede. Y nosotros estamos aquí. Esa canción no me gusta. Sí. Ese Guillermo grita mucho. Ah, cómo se desafina. Sí. Esa lulú. Lourdes, perdón. ¿Cómo regorgorea. ¿sabes qué? lo que estamos haciendo aquí es real estamos como dice el Salmo 104 entrando por sus atrios. en el Antiguo Testamento la presencia de Dios para el hombre solamente estaba en un lugar había un lugar que Dios ordenó que se construyera era el Tabernáculo, el Tabernáculo de Moisés en ese Tabernáculo es, había muchas cosas, no voy a entrar en detalle, nada más quiero decirte, había los atrios, ahí en ese Salmo dice, por sus atrios, con acción de gracia, a los atrios solamente llegaba todo el pueblo, en el Antiguo Testamento, a dejar sus ofrendas, sus sacrificios, y luego había el lugar santo, en el que entraban, así como los semi VIP, ¿sí? en donde eran los sacerdotes, y, y ellos podían entrar ahí, Y traer las ofrendas del pueblo. Lugar santo. Y luego había el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar una persona. Una vez al año. El sumo sacerdote. Y entraba con temor y temblor. Tenía que entrar con una cuerda atada a su tobillo y campanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si entraba y había pecado en su vida, ¿sabes qué? Caía muerto automáticamente había muerto automáticamente y si los que, los que estaban ahí en el lugar santo dejaban de oír las campanitas se lo llevó la navidad <risa> y entraba él a la presencia de dios a presentar todo el corazón del pueblo La palabra de Dios Dice que cuando Jesucristo Murió en la cruz Había un velo En ese tabernáculo que separaba El lugar santo del lugar santísimo Era un velo muy grueso Dice que ese velo Se rasgó De arriba abajo Dios dijo No más mi presencia Va a ser limitada No más mi presencia solamente Para una persona Y rasguélvelo y dijo mi presencia para todo aquel que acepte el sacrificio de mi Hijo. Wow, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y para poder llegar a su presencia, ¿sabes qué se necesita? Santidad, santidad. Tú y yo somos santos podemos llegar a su presencia, Jesucristo nos hizo santos, no porque eres bueno, no porque hayas hecho muchas cosas buenas, sino por su gracia, Él nos hizo santos, y tú y yo podemos entrar hoy a su presencia, cuando queramos, pero necesitamos entrar, con la misma actitud, con el mismo corazón, Con el mismo deseo de amor. Miren, ya vamos a hablar bien, bien, bien, bien, bien, bien, ¿sí? Vamos, como dirían, no, no voy a decir, pero vamos a hablar sin dientes. Ah, no. Vamos a decir las cosas tal cual son. Dios es digno de que tú y yo le alabemos, como no lo hacemos. Dios es digno de que tú aprendas a meterse en su presencia y que seas un apasionado. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de la palabra apasionado? ¿Sabes? Se ha perdido esa palabra, se ha perdido la pasión. Tú te apasionas y te dicen eres un fanático, ¿cierto o no? Ah, no seas fanático, por favor por eso la presencia de Dios no se ha derramado tanto como debería de derramarse, cuando el rey David era un joven de 17 años, él era un pastor de ovejas y él ¿sabes qué hizo? escribió todos los salmos Y, y, y su historia está narrada en la Biblia a través de muchísimas cosas. Y tú ves a, a, a, a su descendencia, cómo está aquí en la Biblia, y qué, qué, qué familia. Y ¿sabes qué empezó haciendo el rey David? Siendo un pastor. Alabando y adorando al Señor. Ahí estaba en el campo solito, conociéndole a Dios, diciéndole, ay Señor, te amo, te adoro. ¿Sí? Yo no sé, tú qué puedes pastorear, a lo mejor pastoreas hojas y cuentas, eres contador, o, o, o, o eres ama de casa y pastoreas ollas y platos y, y no, no Pero, ¿sabes qué? Tú a solas, en tu momento a solas, necesitas buscar y adorar al Señor. Porque cuando vienen los problemas, y vienen, si tú eres un, una persona que ha alabado y adorado a Dios, vas a vencer los problemas. David, venía el oso, un oso real, y lo mató con sus manos, un joven de 13, 14 años. ¿Sí? Venía el león y lo mató, ¿Sí? y, y, y y luego vino un gigante, y atemorizó a todo el pueblo, ¿Sí? Y, y, y estaba todo el pueblo de Israel Todo el ejército de Israel Dizque alabando a Dios Y dizque conocían a Dios Y estaban cantando eh, Vamos, vamos Israel ese día Nos tenemos que avivar Y el, el gigante les decía ¡Qué onda! ¡Ay, ¡Qué miedo! Porque no se trata de cantar Y podemos cantar las canciones que quieras Las más padres, más, las más lindas Las que tienen unas letras que dices ¡Wow! Pero si no aprendes Tú Cada uno de nosotros, yo A entrar a su presencia Si no nos damos cuenta De lo que estamos haciendo aquí Es una religión más Como hay millones De religiones Solamente hay un Dios Verdadero Un Dios verdadero Y hay millones de religiones ¿Sabes por qué? Porque a cada hombre se le ocurre no, no, Yo pienso que Dios es así Y a mí me gustan las cosas así Entonces yo las hago así Porque yo soy así Y Dios dice Yo soy Dios Yo te hice Te pido que todo lo que respire Me alabe Yo soy tu creador. Ámame. Yo te amo. Ámame a mí. Exáltame. David se levantó, un joven, sí, y a un gigante que estaba amedretando a toda una nación. No sé, a lo mejor se llamaba narcotráfico el gigante. O violencia. O muertes. Como tantas que estamos viendo aquí y alguien que se atrevió a entrar a la presencia de Dios y a recibir ahí la fuerza del poder sí, alguien que se atrevió, se, se atrevió a quitarse su orgullo pudo vencer al gigante con una piedrita una hum... sí. y agarró más piedras David ¿sabes por qué tomó más piedras? no porque pensaba que iba a fallar sino porque sabía que el gigante tenía hermanos que se vengan los que se vengan ¿Ah? yo preparé un montón de cosas que me estoy yendo por otro lado totalmente pero bueno, Dios es bueno ¿cuántos están aprendiendo? ¿sí? Te voy a leer varias cosas. Salmo 95.6. Venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Son cosas que debemos hacer a Dios de agrada Dice Salmo 96.9. Adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Salmo 98.4 Cantad alegres a Dios toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid. Cantad Salmos. Salmo 149.1 Cantad a Yahvé cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alaben su nombre con danza, con panderos y arpa y a él canten porque el Señor tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con su salvación. Dicen que estaban una mamá y un joven, que hoy en día podríamos, en lugar del joven, podríamos ser cualquiera de nosotros. Y estaban platicando acerca de la vida y de la muerte, Y el joven le dijo a su mamá, mamá, por favor, si un día llega a pasarme algo y llevo a estar ahí, en coma, en estado vegetativo, por favor, desconectame. La mamá vio al joven, se paró, lo vio nuevamente y fue y le desconectó el cable, le desconectó el skype, El DVD, la TV, el internet, la compu, el Nextel, el iPod, el estéreo, el Xbox, el Wii. ¿sí? Luego tiró todas sus bebidas energéticas y todo. Y, y, y el chavo dice, ¡híjole! casi me muero. Porque estamos dependiendo hoy en día de tantas cosas que nos distraen de lo que realmente trae el éxito. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en su negocio? Métete a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que su matrimonio vaya mejor? O vaya bien. o que Métete a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean excelentes hijos y que estudien y que les vaya súper bien? En la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan paz? En la presencia de Dios. Ahí es en su presencia, en donde lo vamos a encontrar. Si tú piensas que venir aquí es la presencia de Dios, estás muy equivocado. ¿Sabes quién es el que llega primero aquí a este lugar? ¿Eh? El diablo. El diablo es el primerito, y está aquí, sentado aquí adelante, diciendo... ¿Cómo le voy a hacer hoy para distraerlos? Para que no haya una alabanza gloriosa. ¿Cómo le voy a hacer para que no pongan atención a la palabra? ¿Cómo le voy a hacer para que no... Dices, ¿y el diablo puede hacer eso? Sí. El Señor llega cuando nosotros llegamos. En cuanto llega el primero, el Señor llega ahí. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y Él está ahí. Él está ahí. Él está aquí. ¿Mm? ¿Qué pasa? No entendemos. Estamos perdidos. Necesitamos arrepentirnos y tener un corazón para el Señor. Dice otra versión hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. La verdadera alabanza y adoración, ¿sabes qué es? Es un autosacrificio. ¿Sabes por qué nos cuesta alabar y adorar, sobre todo a nosotros los hombres? También a algunas mujeres. ¿Sabes por qué nos cuesta levantar nuestras manos y, y, y, y clavarnos? Porque porque somos muy objetivos, muy prácticos, y dices, bueno, pues que, o sea, pues no veo a nadie. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Es que necesitas entender que el Dios invisible está presente. Y que el Dios Todopoderoso está atento. Y cuando tú levantes tus manos, seas un joven. Una señorita, un hombre, una mujer Y le empiezas a cantar y decirle que le amas ¡Wow! Hay una reciprocidad La alabanza y la adoración Es negarnos a nosotros mismos Es desviar la tensión que existe En nosotros Hacia el rostro de Dios Y hacia el corazón de nuestro Señor Esa es la alabanza y la adoración Cuando tú vienes aquí y estás alabando y adorando, tú te preparas, ve al baño antes, no te pierdas de la presencia de Dios, no te salgas de la presencia de Dios, apaga tu celular, no va a haber nada más importante que la presencia de Dios, el negocio más exitoso es cuando tú y yo llegamos ahí. Es molesto y es difícil cuando te están diciendo, hagan esto, y hagan esto, y hagan esto. Y, y cuando eres genuino, nace de tu corazón, y tú lo haces, ¿sabes qué? Me dispongo, dispongo mi corazón a alabar y adorar. ¿Qué me importa si todos los demás no lo hacen? Yo sí lo voy a hacer. Y levantas tus manos y empiezas a sentir diferentes cosas. Podríamos hablar de la alabanza y de la adoración como unos... Veinte años, sí, pero yo yo ya veo así como que con caras de que ya quieren alabar y adorar a Dios. <risa> ¿Sí? ah, De verdad, de corazón. Y si Dios empieza a hacer cosas, y si Dios te tira, ¿sabes qué Dios tira? Dices, ¿y para qué? No sé, a lo mejor para necesitas sí. que te tiren tu orgullo sí ¿Sabes que Dios embriaga con su Espíritu Santo? Y de repente hay gente, Señor, yo te amo tanto oh, y te adoro y ni siquiera tomaron ni una copita. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, hay pleito, hay enojos, hay... <risa> dice antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y, y por qué me voy a embriagar, no sé, a lo mejor el Señor quiere que te olvides de tanto problema y tanta bronca, y que sepas que Él es la solución, y Él lo hace. Y luego hay gente que empieza a temblar, yo digo, ¿qué onda, ¿Sí? pero es Dios, y por qué, no es por qué, ¿Es para qué? Dios está haciendo una obra preciosa. Miren, la presencia de Dios en esta tierra hoy en día, ¿quién es? Díganme, todos lo saben. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién es? Ya lo saben. Ahora, más fuerte, ¿quién es? Solamente hay una cosa que no se perdona. la blasfemia contra el Espíritu Santo. Te suplico, te ruego, cuando hay alabanza y adoración real, genuina, el Espíritu Santo empieza a derramar su gloria y empiezan a suceder cosas en la gente, en los cuerpos. Estos cuerpos son cuerpos mortales, cuerpos de carne y hueso y no toleran la presencia de Dios, no la aguantan. Sí, es como si... Inflas una llanta y ya tienes cierta presión y ya pasas de la presión. Así es el poder de Dios y ese cuerpo puede reaccionar a mil cosas. Te puedes caer, puedes temblar. Y, y, y es Dios tocando tu vida, tocando tu interior. Y tú bien machote, a mí no me tiran, A mí no me embriagan. Yo me embriago solito, al fin que ya sé cómo. ¡Ja, <risas> No se embriagueis con vino en el cual hay, dis hay disolución. Fíjate, cuando Dios empieza a mover, empiezan a suceder cosas. Pero siempre, siempre, siempre el centro de atención debe de ser Jesucristo. Cuando empiezan a suceder cosas y empieza a hacer cosas una persona que desvía la mirada, desvía la alabanza, desvía todo hacia esa persona, ¿sabes qué? Hay que frenarlo. ¿Por qué? ¿Quiénes deben ser el centro de nuestra atención y de nuestra alabanza? Dios. ¿Sí? Ahora no por eso vamos a dejar de hacer, porque si todos nosotros abrimos nuestro corazón y nos metemos a alabar a Dios, ¿sí? miren la alabanza de Dios, ese sueño que has tenido de olvidarte de tu marido y de tu esposa, se puede hacer realidad. Olvídate de él y métete a alabar al Señor Urra Bacharata Rebozo. Oh, oh, oh. Sí, que él que está ahí justo a ti no te Señor, te amo, te exalte, eres precioso. Así siento yo del Señor, así es Dios para mí, precioso. Y solo puedo decir delante de todos ustedes, Él es maravilloso, es lo mejor de mi vida, le amo, estoy enamorado de Él. Yo me levanto cada mañana y le digo, ay, buenos días Espíritu Santo. Y yo siento así como que, ay, que la carne se... Y, y, y yo nomás dije, buenos días, porque le estoy reconociendo. Reconócele, reconócele Podríamos hablar de mil cosas, todo lo que hacemos aquí, danzar, gritar, aplaudir orar por la gente, todo eso está en la Biblia. De verdad, te reto a que lo busques y lo encuentres. Yo les decía a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia? Y todos me dijeron, ¿qué es eso? Es el libro más exitoso que existe en este planeta. Es el libro que te va a dar la luz para que la hagas en la vida. Es el libro que si tú sigues esos pasos, lo que te marca ahí, tu vida va a ser feliz. Es el libro para que encuentres a, al marido que anhelas o a la esposa que anhelas. Es el libro para que tu marido cambie o tu esposa cambie. Es el libro para comprar el carro que necesitas. Para todo, para todo, aquí está, aquí está. No, que tengo esta situación tan difícil El negocio y, y, y Aquí está Aquí está Este es el manual Del constructor, el que te hizo El que te dijo Todo lo que respira, me alabe Tú respiras Alábame, pero es que no me gusta Que quién sabe qué, que no tengo ganas, no importa Dios dice, yo soy digno Yo soy digno ¿Mm? Todos nosotros alabamos Alabamos algo. ¿Sí? Alabas tu carro, alabas tu casa, alabas tu la ropa, no sé, ay, qué pantalón tan padre, wow híjole, no, me lo quiero comprar. Y, y, y no, no, no, este, un libro, ay qué buen libro, todos sabemos alabar, está en nosotros, uy, qué rico, te quedó este guisado. ya sé hambre, ¿verdad? ¿Ah? Dios les ama muchísimo muchísimo dios está enamorado de ustedes dios está enamorado de mí yo no sé qué me ve Dios sí. pero él me ama él me quiere dice que que que que sus párpados están ahí sobre mí que aún ciñe su vista, así como para cuando tú enfocas, para verme. Así me ama tanto el Señor. Por eso nosotros debemos de corresponderle a Él. Fíjate, Dios te ha salvado, gratuitamente. Íbamos derechitos hacia el infierno, y Dios nos salvó. Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración dice oye Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas alabar es elogiar celebrar, exaltar, expresar admiración delante de los demás alabanza es una esencia extrovertida Dios nos manda cosas que, que, que, que son de afuera. Sí, grita, danza, canta, habla. ¿Qué pasa cuando tú alabas? Hay victoria. Ya vimos a Reda B. Hay sanidad, hay libertad, hay paz. Conocemos quién es Dios. Hay unción, la unción de Dios que pudre todo yugo. La palabra más conocida en el Antiguo Testamento para alabanza es la palabra Halal, que es una raíz de Aleluya. Y quiere decir hacer brillar. Haz brillar al Señor. Quiere decir presumir, presume de tu Dios. Sí, no, es que mira mi carro, híjole, tiene, tiene, yo no sé qué, qué, qué, qué pueden inventar ahora, ¿no? Este, tiene Cigarros eléctricos. <risa> Todo ya es eléctrico, ¿no? se fuman solitos, te libran de vicios y te mata. <risa> y presumes de lo que compras, y presumes de, de vas a hacer algo y te, te vistes muy bien, tu mejor ropa, y quieres que te veas muy bien. Y... Presume del, del Señor que Él es tu Dios, Él es bueno, Él está contigo. Resume del Señor. Quiere decir hacer mucho ruido. Ese aquí no lo hacemos, ¿verdad? Hacer mucho ruido y alarde. Ser jubiloso. Mira. De tu nivel de agradecimiento depende tu nivel de alabanza y adoración. Si tú estás agradecido con el Señor vas a alabarle y adorarle. Si tú piensas que eres el non pus ultra, el hombre, yo no necesito esas cosas. Aquí, yo y Dios y mi relación. Y Dios te dice, sí, yo soy Dios y yo te pido que hagas las cosas como yo digo, no como tú sientes. Él es Dios. Él está enamorado de nosotros. Él nos ama, pero quiere que nosotros le correspondamos en la manera que Él nos pide el resultado de una relación de amor es crecimiento en gratitud, crecimiento en intimidad crecimiento en enamorarse enamorarse cambia la vida ¿verdad? Sí. Yo, yo cuando conocí a Margarita a mí me gustó muchísimo pero al irla tratando me fui enamorando de ella, y, y, y ¿sabes qué? Nuestra relación era increíble, me, me, me fascinaba estar con ella, y, y así te debe fascinar estar con Dios, necesitamos entender que la alabanza y la adoración, es algo que se desprende del corazón, y que involucra todo nuestro ser, mente, cuerpo, todo, la música no es alabanza y adoración, ¿sí?, La, la, la alabanza no son las, las rápidas y la adoración las tranquilitas la, alaba, la música en sí es muy padre a mí me fascina la música pero nada tiene que ver con alabanza y adoración ahora es un buen vehículo para llegar a la presencia de Dios es un vehículo que a Dios le encanta Dios quiere que vengamos alabando y adorándole a través de la música la, la música está mencionada en la Biblia más de 830 y tantas veces en la Biblia está mencionada cosas que se refieren a alabanza y adoración más de 30 mil veces. Cosas que relacionadas con alabanza y adoración, qué grueso, ¿no? La música crea emociones. La música te puede hacer sentir bien. Pero la presencia de Dios te llena, te cambia yo yo les decía ayer a los jóvenes hay, hay jóvenes que que que se suben en su carro que son novios y se van al oscurito y ponen ahí este una una tranquilita de adoración este y empiezan eh, cuál cuál tranquilita esa ¿Cuál, cuál se se me borró el cassette déjame amarte yo quiero y están ahí, eso es una alabanza de adoración no suena, y ahí y ni, ni, ni la presencia de Dios ya están y déjame amarte y, y jule ¿sí? yo les comentaba ayer hay varias gente, varios, varios niños que han sido concebidos bajo la música de alabanza y adoración de Marcus Witt, ¿sí? o sea nada tiene que ver la música, tiene que ver el corazón cuando yo conocí a Margarita y, y, y le cantaba déjame tocarte y, yo, y, y el papá salía con la tarjeta amarilla decía mano, mano la vi la... la música es un vehículo y te puede llevar a cualquier lugar al lugar en donde esté tu corazón y tu mente tan importante que podamos entender que la alabanza y la adoración ¿sí? si tú un día te sales de aquí y dices ay qué gacha tuvo hoy la alabanza y la adoración estás hablando de ti de tu corazón y de tu mente ¿sí? porque la alabanza y la adoración no depende de los que estamos aquí los que estamos aquí queremos animarte, queremos involucrarte en la alabanza y la adoración queremos que juntos lleguemos hasta la presencia de Dios pero si tú no quieres, no pasa nada, depende de ti, siempre debe estar increíble la alabanza y la adoración, ahora si quieres hablar de la música, bueno la música puede estar buena, mala, regular o como tú quieras, de acuerdo a tu gusto, pero la alabanza y la adoración depende de cada uno de nosotros, ¿Sí? ¿cuántos de ustedes han aprendido? ¿de verdad? ¿Sí? ¿cuántos a partir de hoy, su alabanza y la adoración y su adoración va a ser Diferente. La alabanza y la adoración es un, no es un género gratuito. Cuesta. ¿Sabes qué cuesta? Dice: ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su manto, en, en, su, en su santo lugar, el limpio de manos, el puro de corazón, aquel que no ha levantado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Depende de una vida recta. Mira. Tú puedes venir aquí y la regaste, porque todos la hemos regado. ¿Sabes qué? pídele perdón a Dios y Él es bueno y amoroso y Él te perdona. Y entra a su presencia con un corazón puro y limpio. Yo, yo durante la plática he sentido mucho que aquí hay gente que está muy triste, gente que necesita ser levantado de verdad, ser animado de verdad, en su presencia, ningún hombre te puede hacer eso, solamente Dios, nosotros tratamos de, de ayudar, todos nosotros que conocemos de Dios, y de la palabra de Dios, animamos y motivamos a que la gente se acerque en su presencia, yo, yo quisiera que en un momento más, tuviéramos un tiempo de adoración a otro nivel ¿sí? en donde nos metemos y llegamos todos juntos porque en la unidad hay algo poderoso ¿sí? yo he visto en la alabanza se termina la alabanza y viene gente y dice yo tenía un tumor aquí y ya no lo tengo y nadie oró por ella ¿Sí? yo tenía me dolió horrible la garganta y empecé a adorar y a cantar y, no, y me dejé de preocupar por mi dolor y pensar en, ay pobrecito de mí ¿qué hago, debería estar en mi casa con un tecito y mielecita y me puse a lavar y a adorar a Dios y Dios me sanó Dios es real Dios es real Pero la alabanza y la adoración no se trata de nosotros, se trata de Él. Y se trata de que tú le quieras demostrar tu amor, así como se lo demuestras a cualquier otra persona, con tus actos, con tus hechos, siendo humilde, siendo amoroso, siendo tierno. Cuando Margarita y yo teníamos... Dos, tres años de casados Nunca nos habíamos peleado Me acuerdo que vivíamos en un departamento Ahí por la calma Antes de irnos a vivir a Aguascalientes Que nos fuimos muchos años Y, y los de arriba No, los de abajo Se peleaban Y se oía uno de... Pa, pa, pa, y luego Golpes ta, ta, ta. Y yo decía... Pobre mujer, pues cuál pobre mujer, la mujer le pegaba al hombre. ¿Sí? Y Margarita y yo bromeábamos y decíamos, hay que aventarnos de cosas a ver qué se siente, hay que pelearnos, a ver, grítame. Yo decía, eres una esto. Y, y, y nos atacábamos de risa y, y. Pero un día llegaron las broncas. Siempre llegan a cualquier matrimonio. Broncas difíciles y duras, lo que sea, lo que sea, lo que sea en la presencia de Dios es sanado, es restaurado, aun lo que está muerto, resucita en su presencia. Por eso es tan importante que dejemos de tener actos religiosos y tengamos actos gloriosos de su presencia, de su poder. Es tan importante. La adoración es amor extravagante y obediencia extrema. La adoración es amor extravagante. Y una obediencia extrema. Yo traía una Biblia. Acá está. Vamos a ponernos de pie, por favor. la Biblia en 2 de crónicas 5, 13 Cuando sonaban pues las trompetas Y cantaban todos A una Cantaban, ¿quiénes? Todos a una Para alabar y dar Gracias al Señor Y a medida que alzaban la voz Con trompetas y símbolos Símbolos y otros instrumentos De música y alababan al Señor Diciendo, porque Él es bueno Porque su misericordia Es para siempre dice entonces la casa del Señor se llenó de una nube y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa ¿qué queremos aquí? ¿escuchar buenas pláticas? ¿buena música? o que la gloria del Señor llene ese lugar Que la gloria del Señor nos inunde, que nos transforme, que nos mueva, que nos ¡oh! que nos haga lo que nos tenga que hacer. ¿Ah? Dice hijos míos. No os engañéis ahora. Porque el Señor os ha escogido a vosotros. Para que estéis delante de Él. Y le sirváis. Y seáis sus ministros. Y dice. Y que queméis incienso. Pero lo que quiere decir ahí es que. Le adores. No te engañes. Dios te ha escogido a ti. ¿Cuántos de ustedes van a alabar y adorar a Dios? Sin distracción. A ver. Véanme, véanme todos. Levanta tu mano si lo vas a hacer, si de verdad lo vas a hacer Y si no, ¿por qué no? Yo creo que Dios quiere llevarnos a otro nivel Dice que se reunieron toda la gente, dice Que estaban limpiando la casa del Señor y empezaron por la puerta La puerta es lo externo Sí. Lo, la puerta puede ser si levantas las manos, si gritas si danzas, si, si te clavas y todo eso pero dice que entraron por esa puerta y empezaron a limpiar el interior de la casa del Señor y Dios quiere limpiar nuestro interior cierren sus ojos todos por favor nadie, nadie abra sus ojos, nadie Todos los ojos cerrados, por favor Todos Todos sus ojos cerrados Y cuando digo todos es todos Porque no vamos a avergonzar a nadie Así es que, si tú tienes tus ojos cerrados Abiertos, perdón, por favor Ciérralos Cierra tus ojos, por favor trato los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor y de, la, de los atrios de la casa del Señor y, se, y comenzaron a santificarse el día primero y vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor y Dios quiere santificar tu casa y si hay cualquier cosa Cualquier cosa Cierra sus ojos, por favor sí. Es algo bien simple no. Cierra tus ojos Si tú sabes que hay algo Ahí en tu vida Que necesita ser limpio Levanta tus manos al cielo Y dile Ponte a cuentas con tu Señor Dile Señor, perdóname Perdóname Señor La manera mejor de concentrarse es si tus ojos. La manera mejor de dejar fluir la presencia del Señor. Es cuando nada te distrae. Ahora empieza a alabarle de corazón. Que tu nivel de gratitud empiece a salir. Dile gracias Señor. Gracias Señor. Alabanza Es acción de gracias por lo que Él es Adoración es acción de gracias Por lo que Él hace Gracias Señor por lo que Tú eres Gracias por lo que haces Te amamos y te adoramos